Olavarría tenía una historia muy rica y singular en, en su desarrollo económico y social durante toda su historia. Olavarría fue la ciudad de las grandes empresas, pero también tuvo en algún momento un quiebre en la relación entre las grandes empresas y el nacimiento de las pines. Hoy por hoy, felizmente, tenemos un entramado industrial, empresarial, que nos permite plantear claramente una ciudad diversa en cuanto al tamaño de las industrias y de las empresas, y diversa en cuanto a los sectores que cada una de este entramado productivo tiene abordando, desde la metalmecánica, la minería, la logística, la producción alimenticia, el sector de los servicios que empieza también a crecer. Así que lo que tenemos que hacer desde el gobierno, desde el Estado, es generar para los industriales, para el empresariado, la obras de infraestructura necesaria para que esto sea posible, para que el desarrollo de la ciudad sea posible, pero también está otra cosa, que es generar la posibilidad de que el empresario de la fundamentalmente el PYME, abra nuevos mercados. Si nuevos mercados y si solamente miramos al mercado local, va a ser muy difícil el crecimiento. Y este desafío que tienen los empresarios, los pequeños empresarios, de pensar en grande de pensar en ganar mercados, es algo que desde el Estado estamos decidiendo apoyar, que venimos apoyando, que el año pasado se hizo bastante y que este año se va a hacer más. Y tal vez, de las deudas pendientes que tenga la ciudad, es trabajar en algo que hoy se está haciendo en misiones, que es ganar mercados internacionales que la barría pueda tener algo de mercado internacional que hoy es la pata que tal vez nos esté faltando, y hacer que esto que es ganar mercados fuera de Olavarría, también signifique ganar mercados fuera del país.